agradecidas por el contacto que nos permite Victoria Estefano. Buenas tardes, Victoria Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola Juan Pablo, buenas tardes. Victoria, ¿cómo se vive esta, esta sesión tan particular por la ley del cupo laboral travesti trans en la Argentina? La verdad es una jornada cargada de muchísima emoción por el recuerdo de, de todas las que ya no están, por, por bueno, por la esperanza de comenzar a soñar a partir de hoy con una realidad distinta para nuestra población, para nuestras compañeras, con otras, con otras trayectorias vitales posibles, con, con soñar con que esa expectativa de vida recortada a los 35 o 40 años se alargue de una vez y, y, tomemos, y tomemos por las astas el desafío de, de, bueno, de vengarnos llegando a vivir vejeces dignas, ...llegando a, a tener expectativas de vidas más largas... ...y, y también, bueno, otros proyectos de vida posibles. Eh, es una jornada de inmensa alegría... ...afuera la plaza del Congreso revienta... ...acá adentro algunas militantes y otras periodistas... ...nos abrazamos, lloramos un ratito... ...escuchamos otro ratito los discursos... ...tuiteamos y estamos ahí entre una tarea y otra... ...visibilizando qué es lo que se vive acá dentro del Senado y también lo que se vive afuera. Buenísimo. Victoria, la verdad es que te saludamos porque sabemos que además fuiste la primera persona travesti que condujo un acto oficial del gobierno. Esto viene creciendo de a poco, pero ha empujado muchísimo la militancia y el compromiso. Es hora también de que te saludes a vos y a tus compañeras del colectivo, o oh, me equivoco. Digo porque lo estamos haciendo con esta comunicación también. Les saludamos, nos sacamos el sombrero. Estamos aprendiendo de ustedes, eh, Victoria. Totalmente, totalmente. Acá, acá es un chapó permanente entre compañeras, entre las que vienen transitando un larguísimo camino, que hoy, bueno, lleva el tratamiento de esta ley y para las otras que nacimos más o menos cerca del primer reconocimiento de derechos, de lo que muchas trabas decimos es el comienzo de nuestra democracia, que fue la ley de identidad de género. Hoy, con esta ley de cupo, empezamos a construir un nunca más, un nunca más a la invisibilidad un nunca más a las violencias, un nunca más a, a ser aquellos y aquellas postergados y postergadas por la política pública. Y, y bueno, y estamos acá, como dijiste, al borde de la olla. Eh, en, en la sala de prensa del, del Senado de la Nación, esperando celebrar con toda la furia travesti la aprobación de este proyecto en esta jornada histórica. Muy bien, ojalá que dentro de poco, Victoria, podamos tener tu palabra de nuevo para cuando llegue el momento de implementar estas políticas o nuevas políticas públicas para, para las diversidades, pero sobre todo para ir viendo cuáles son las trabas que seguramente va a encontrar este, este sendero que se está iniciando eh, eh, esperamos, por supuesto, que la ley salga hoy y eh, les saludamos, como, como te decía recién, por las que quedaron en el camino. Victoria, que sea ley. Muchas gracias. Eh. Que sea ley, compañeros. Muchos abrazos, saludos a toda la pampa y gracias por la comunicación. Hasta pronto. Bueno, ahí está. Victoria Estefano también apareció en la siesta que nos fue con... Dos mil...